Dios les bendiga, les habla el hermano Jonás López, pastor de la iglesia al puerto de Nazareno. Estamos bien contentos y agradecidos con Dios de que este material haya llegado hasta la puerta de su casa. recuérdese que si usted desea mayor información de este ministerio, puede marcar al área 214-723-4020. 214-723-4020. Bueno, no se me mueva de ese asiento y disfrute este mensaje que viene a continuación. Lucas capítulo 12 versículo 16 dice... También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados. Dice, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Este mensaje, mi hermano, le hemos titulado, Hoy es el día de salvación. ¿Por qué hoy es el día de salvación? Porque para muchas personas, mi hermano, que van a estar viendo este video, o eh, para usted, usted que acaba de prender este... ...este programa de televisión... ...acaba de prender el televisor... ...y le apareció este canal... ...y usted dice, qué casualidad, mejor le cambio... ...no es casualidad, ahí detenga... ...se quita su mano del televisor... ...porque Dios quiere salvar... ...y Dios quiere hacer una obra... ...en su corazón, aleluya... ...el venido no es casualidad... ...que usted prendió este canal... ...Dios tiene un propósito para su vida... ...y Dios quiere hablar a su corazón... ...el Señor nos está hablando una parábola de un hombre rico que tenía mucho dinero un hombre mi hermano que trabajó muy duro en esa tierra bueno hizo mucho dinero Hizo muchos bienes. Alcanzó, mi hermano, a tener muchas riquezas. en eh, Los frutos era la riqueza que ellos tenían. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, hermano, la riqueza no eran los dólares que ahora tiene la gente. Un hombre rico en los tiempos antiguos, era un hombre que tenía mucho ganado, tenía muchos terrenos, tenía muchos eh, fincas, ¿verdad?, cafetales, tal vez, arroz, frijoles, o cosas, mi hermano, sembrado. Y era un hombre de dinero, un hombre con poder, un hombre con autoridad. ¿Por qué? Porque se habían enriquecido y la forma, mi hermano, de enriquecerse en aquellos tiempos, era a través de lo que él poseía, entonces este hombre dice la palabra del Señor que empezó a trabajar, mi hermano y a meter todo su tiempo en el trabajo el trabajo no es malo, mi hermano el trabajo no es malo malo es poner los ojos en el trabajo y olvidarse de Dios, mi hermano y dejar las cosas de Dios por estar en metido en el trabajo pero déjeme decir una cosa el Señor, mi hermano, nos narra esta parábola, porque así como este hombre tenía, mi hermano, los ojos metidos en el trabajo, hacia hay mucha gente, tal vez que me está viendo a través de la tele, o a través, oyendo a través del programa radial también, y déjeme decirle, el trabajo no es malo, pero malo es apartarse de Dios, hay mucha gente, mi hermano, que se ha apartado, ha conocido esta palabra, ha conocido este mensaje, ya ha recibido en algún tiempo el mensaje de salvación, aleluya, pero lo ha hecho un lado, por estar metido en las cosas de la tierra, por la palabra del Señor dice que nuestra mirada no está en la tierra Somos peregrinos en esta tierra No vamos a vivir para siempre Solamente pasamos de pasada Que nuestro caminar en esta tierra Sea de provecho buscando las cosas del Dios de los cielos Buscando servir al Dios de Israel Buscando hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado De la siniebla a su misa y mirable. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Y se dice, bueno, qué, y ese hombre qué está haciendo en la tele? Es hombre que está haciendo ahí en ese lugar. Déjeme decirle, yo no estoy por casualidad. Yo estoy aquí por su culpa, porque Dios me ha puesto en este lugar para que le diga a usted que Jesucristo le anda buscando y quiere romper las ataduras, quiere romper el yugo del diablo, el diablo te ha atado a través de los vicios, a través de las mujeres, a través de la droga, pero Jesucristo ha venido a romper el yugo del diablo y te quiere hacer libre para la gloria y de su nombre. Hay poder en la palabra y la palabra que tú estás escuchando es una palabra que Dios tiene para marcar tu corazón. En un tiempo yo me encontraba de la misma manera. Vine a este país buscando dólares. Vine a este país buscando salir de la economía, verdad, mala que tenía. Pero déjeme decirle que los pensamientos míos no eran los pensamientos de Dios. Yo pensaba hacerme rico, mas sin embargo mi hermano nunca me hice rico, pero me he enriquecido en la palabra del Señor, gracias a Dios. Ahora soy rico porque tengo a Cristo, tengo al dueño del oro y de la plata. Tú, mi hermano que me estás viendo, déjame decirte, deja las cosas materiales por un tiempo y busca el rostro del Señor. Pero tú puedes decir, bueno, yo como voy a dejar estos vicios? como si estoy atado, mira, no puedo pasar sin la droga, no puedo pasar, ¿verdad? Sin la marihuana no puedo pasar sin las pastillas Déjeme decirme una cosa Yo conozco a alguien que tiene el poder Para sacarte de esa droga Yo conozco a alguien que tiene el poder Para sacarte del vicio del cigarro Del vicio del alcohol Su nombre es Jesús de Nazaret El que te buscando Para hacerte libre El que quiere romper el yugo del diablo Dele palmas al Señor y dele gloria Porque Cristo vive Y para siempre es su misericordia A su nombre hermano ¡A su nombre aleluya si sí, mi hermano es necesario predicar mensajes de salvación es necesario que mis hermanos vean y oigan lo que dios quiere hacer con ustedes porque déjeme decirle una cosa en estos tiempos mi hermano el diablo le está metiendo a la gente que se haga rico que se haga rico yo te hago una pregunta ya te hiciste rico cuántos años tienes aquí en eeuu y ya te hiciste rico, no te has hecho rico, al contrario, tu vida va para abajo. Pero déjeme decirle una cosa, a mis hermanos que estamos aquí, a los que están allá a través del televisor, déjeme decirle una cosa, la Biblia dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Porque el tener a Cristo, mi hermano, es mejor que tener todos los millones De los que puedas tener, mi hermano Los millones se van a quedar en la tierra Otro se los va a comer Mejor enriquecernos en el reino de los cielos Porque eso dice la palabra del Señor Este hombre se había enriquecido Había trabajado mucho, mi hermano Había ganado tanto dinero Pero déjeme decirle Llegó el momento que no hallaba ni dónde guardar tanto dinero Tantos bienes, tantas cosas, mi hermano Y llegó el tiempo que dijo, bueno Como no tengo dónde guardarlos porque los graneros se me han llenado voy a derribarlos y voy a hacer otros graneros, él estaba pensando en el futuro, él estaba pensando verdad, lo que iba a pasar más adelante, pero él no sabía mi hermano, que el futuro no estaba en las manos de él, sino en las manos del Dios que lo había creado, no es en la mano no es que está el día de mañana, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo ha preparado para salvarte mi hermano Cristo te quiere hacer libre, hoy ¡Oye la voz de Dios! ¡Oye la palabra del Señor! ¡Oye que Cristo te llama este día! ¡Aleluya! Ni se le vaya a ocurrir cambiar el programa. No se le vaya a ocurrir moverle a ese televisor. Porque déjeme decirle, más grande es el amor de Dios. Porque usted tal vez buscando un programa por ahí, se encontró con la palabra del Dios de los cielos. Yo también, mi hermano, un día vine a Estados Unidos y buscando la música mundana por ahí... De repente prendí el radio y abrí mi hermano y empecé a buscar un programa mundano. Un programa donde hubiera música del mundo, música de afuera. Y lo que me encontré fue con un programa cristiano donde había un hombre gritando en la radio y diciendo que Cristo podía hacerme libre. Que Cristo podía romper las ataduras. Que Cristo me había, mi hermano me andaba buscando para hacerme libre. Y yo quise cambiarle y no pude. De la misma manera. No se le ocurra cambiarle, porque Dios quiere salvar su alma. Porque Dios quiere tratar con su vida, quiere hacerle una nueva criatura. Tal vez mucha gente, mi hermano, probaron salir de las drogas. Probaron, mi hermano, muchos métodos para poder salir, ¿verdad?, del alcoholismo, que uno de los problemas muy grandes. Y buscaron, ¿verdad?, alcohólicos anónimos, parches y tantas cosas, hermano. Y no pudieron salir de ese problema y déjeme decirle mi hermano que ese problema está llevando a mucha gente mi hermano a la tumba y no solo a la tumba, a las cárceles no solamente las cárceles destrucción de hogares, porque hermano es terrible mi hermano, vivir con una persona que está adicto verdad a las drogas o al alcohol y déjeme decirle que la gente mi hermano por un momento escuchan la palabra del Señor y dicen bueno pero este predicador no sabe y ha intentado salir de la droga ha intentado salir del alcohol, ha intentado tantas cosas, ha intentado ir a lugares a que me ayuden he buscado la solución por muchos lugares he buscado la solución a través de libros, a través de programas de ayuda, pero hoy vas a buscar la solución a través de la palabra del Dios de los cielos, aquí está la palabra que te quiere hablar, que te quiere decir que solamente hay un lugar, hay una forma de salir y esa forma es a través del Dios de los cielos que hizo el cielo y la tierra para darte vida, para sacar Para de la droga, para sacarte de la inmundicia, del pecado, de la maldad Cristo tiene el poder y la autoridad para hacerlo Estoy leyendo mi hermano Una escritura donde habla de que había un hombre metido mi hermano En las cosas terrenales Nuevamente voy repito, no es malo poseer cosas terrenales No es malo mi hermano tener riquezas, es una bendición, gloria a Dios por los que lo tienen Pero déjeme decirle ¿Qué más grande bendición es tener a Cristo en el corazón? Porque las cosas terrenales se quedan, hermano. La Biblia dice que este hombre se sentó y dio lo que tenía. Oiga lo que dice el capítulo, eh, capítulo 12, versículo 20, 20. Vamos a leer el 20. Pero Dios le dijo, o el 19, Y diré a mi alma, decía este hombre, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él pensó que iba a vivir muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, oiga, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque nadie puede, mi hermano, decir, no, pues de aquí a 10 años yo voy a hacer esto. Mi hermano, dele gracias a Dios que estamos viviendo un día más de vida en este mundo, mi hermano. Porque déjeme decirle que la el mundo, mi hermano, se va a terminar y los deleites verdad las cosas terrenales se van a quedar el mundo se va a acabar el dinero que tú tienes tal vez en tu cartera y dices pero tengo mucho dinero no necesito a cristo el dinero se te va a acabar un día ah, pero yo tengo muchos amigos de influencia con dinero y muchas cosas esos amigos un día se te van a apartar también ah, pero yo tengo casas y tengo todo eso viene un terremoto y se te cae todo y de qué sirvió mi hermano enfocar su mirada en la tierra pero déjeme decir una cosa a Hay un lugar donde no hay nadie, ni ladrón, ni hermano, ni terremoto, ni nada que destruya lo que has construido. No construyas en la tierra, construye en el reino de los cielos, donde ladrón, donde la polilla, no te puede robar. Hay un Dios que te dice, mira, ya te preocupaste por la tierra, ahora preocúpate por el cielo. Tienes ganado el mundo, pero tienes perdida tu alma. ¿De qué sirvió? Ganaron el mundo, pero perdieron el alma y déjeme decirle una cosa mi hermano la salvación Dios hermano la ha mandado en este día Dios ha mandado la salvación mi hermano a muchos hogares en esta noche Dios ha mandado la salvación muchas veces Dios nos habla mi hermano a través de gente en la calle, nos da un tratadito nos, vamos a, al trabajo y ahí hay una persona que te anda molestando y tú dices que molesta esta persona que hago, no me lo puedo quitar de encima, solo anda hablándome de Dios y todo eso, prende la radio y te sale un programa cristiano donde te hablan de la palabra de Dios, ahora vienes y prendes el televisor y te sale también un programa de televisión donde dice que Cristo te anda buscando pero es casualidad, no, es la misericordia del Dios de los cielos es el amor de Dios que se ha derramado en esta noche porque hoy, mi hermano, es el día de salvación, mire dice la Biblia en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, nadie mi hermano puede decir en ese momento o aquellos que me miran a través del televisor decir, pero yo no le hago mal a nadie. Usted está hablando de los borrachos, predicador. Yo no soy borracho. Usted está hablando del drogadicto. Yo no soy drogadicto. Usted está hablando de las personas que andan mal. Yo no ando mal, no soy pandillero, no ando en las cárceles iluminadas. Eso, oh, yo soy una persona buena. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron. Todos, mi hermano, no hay una persona que sea justa y que diga Yo soy una persona justa, porque justo solamente Dios. No hay una persona que no tenga pecado. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Mi hermano no solamente se peca a través de la cerveza. Eso es una de las muchas formas que la persona puede pecar. Pero yo he ofendido a Dios mucho. Dios no me puede perdonar. Dios no me puede perdonar. Tal vez yo maté una persona o tal vez yo agredí a alguien. Yo perdí mi matrimonio por eso por el otro. Y déjeme decirle una cosa. Usted dice que Dios no lo puede perdonar. La Biblia dice en San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Jesucristo no anda viendo los pecados. Jesucristo anda viendo que te quiere salvar y su sangre tiene poder para hacerte libre. Su sangre tiene poder para romper las ataduras y para darte libertad. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. La Biblia dice en Romanos 6.23 Que la paga del pecado es muerte Todo aquel que hace pecado es reo del pecado Todo aquel que anda en maldad o en malos pasos Anda haciendo el pecado Y la Biblia dice que hay una paga para los que andan pecando Y esa paga es la muerte Es apartarse de Dios Es hacerse un lado, mi hermano O sea, Jesucristo vino a salvar a los que se habían perdido Usted dice, pero yo he hecho muchas cosas malas Pues esa es tu paga, la muerte, porque andas mal, caminando mal, pero déjeme decirte una cosa. Hay alguien que ya pagó por sus pecados y por los míos. Hay alguien que ya vino, sí, claro, tu tu paga era el pecado, tu paga era ir a la cruz, tu paga era morir por tus pecados, porque se la paga del pecado. Pero alguien un día vino y pagó por tus pecados y por los míos. Borró toda aquella cuenta de maldad y abrió una nueva cuenta. Y ahora, mi hermano, somos libres y no le debemos nada a Satanás. Jesucristo, mi hermano, ha pagado por cada uno de nosotros. Jesucristo pagó en la cruz muriendo por ti por mí. Jesucristo cuando dijo, Padre, consumado es. Eso quiere decir, ya está pagado la deuda de ti. La tuya y la mía ya está pagada. No se debe nada. Ahora, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Confesar tus errores delante de Dios. Ay, ah, pero ahorita es muy noche, no puedo ir a una iglesia. Ahí donde estás, Dios puede llegar y perdonar tus pecados. Ahí donde estás, el Señor puede llegar. Mira lo que dice en Romanos 6. Uh, vamos a leer, la primera de Corintios 6, 8 y 9 dice. ¿Más qué dice? Dice la palabra. Dice.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 Y creeremos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Solamente confesar tu falta, solamente pedirle perdón a Dios, solamente arrepentirte de tu maldad, solamente humillarte delante de los ojos de Dios, y es Dios lo único que necesita para perdonar tus pecados. Venga conmigo mi hermano, ahí mismo en Lucas capítulo 19 un poquito más adelante Lucas capítulo 19 versículo 2 cuando lo tenga dígame con todo el corazón hermano dice y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús porque muchas veces la gente quiere ver quién es Jesús pero no se acercan a Jesús versículo 3 procuraba ver quién era Jesús pero Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y, y le recibió gozoso Al ver esto Todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar Con un hombre pecador Saqueo Entonces Saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado Alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa una vez más dijo Jesús hoy le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa una vez más el Señor le dice a usted que está viendo a través de este programa hoy esta noche o este día ha venido la salvación a tu casa ¿no? ha venido la salvación a través de este programa de tele a través de este programa de televisor el Señor ha llegado la salvación está tocando la puerta de tu casa no dejes que el Señor se vaya es la oportunidad que tú buscas es la oportunidad que tú necesitas recibe al Señor hoy ha llegado la salvación a tu casa hoy es el día de salvación hoy, no mañana mi hermano no, pero es que ando mal, ando borracho mire yo ando una cerveza en mi mano soy un borracho, soy una persona no mi hermano, Dios no te rechaza, Él te acepta tal como tú eres Él te ama, porque a los malos a los pecadores, a las personas que andaban mal, vino el Señor Él te puede quitar el vicio Él te puede sacar de esa atadura, aleluya hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder en la sangre que Cristo virtió clama a mí, dice el Señor y Y yo te responderé, oh bendito sea el nombre del Dios de Israel, aleluya Hay poder en Cristo para romper las ataduras Hay poder en Cristo para romper los vicios, aleluya Oh bendito sea su nombre, hoy en la noche, hoy es el día de salvación, dice el Señor Había un joven que decía, yo no necesito a Cristo Yo no necesito el Señor, soy joven, tengo dinero y toda la cosa, tengo buenas posesiones, casa, carro y toda la cosa, no necesito a Dios. Y sabe un día se topó con un hombre que era sabio. Porque el joven, mi hermano, dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Es bueno escuchar un consejo, es bueno escuchar un consejo. Y sabe que este joven, mi hermano, le dijeron, "Allá viene un hay viene un hombre que es sabio, mira ve. Y él dijo, ¿qué sabio va a ser ese señor? Y le dice ese hombre, cualquier pregunta que tú le hagas, él te la va a contestar. ¿Y sabe qué? El joven dijo, ¿quiere ver que le hago una pregunta que no me la va a contestar? Él le dijo, ve, ahí está. Y cuando el hombre sabio venía, el joven se le acerca y le dice, hombre sabio, te quiero hacer una pregunta. Pero antes fue y agarró una mariposa, mi hermano, de las que andaban volando. Y la agarró con su mano y con su dedo meñique, el chiquito agarró la mariposa de esta forma, mi hermano, con el dedo, y en su mente el joven dijo, si este hombre sabio, yo le hago la pregunta y le digo, hombre sabio, ¿cómo está esta mariposa en mi mano? ¿Está viva o está muerta? Si él me responde, no, pues está muerta, yo suelto la mano y la mariposa se va. Pero si el hombre me dice, está viva, yo la voy a apretar con el dedo y la mariposa va a caer muerta. Entonces él sabía el joven que ese hombre rico o ese hombre sabio no tenía mi hermano escapación o escape él sabía de que no iba a responder la pregunta y cuando se le acerca el muchacho le dice hombre sabio tengo una mariposa en mi mano como está viva o muerta tú que todo lo sabes dame la respuesta y el hombre sabio voltea a ver los ojos de aquel muchacho y le dice estas palabras la mariposa no está en mi mano sino en la tuya en tus manos está que esa mariposa viva o que esa mariposa muera. Entonces, mi hermano, yo te predico la palabra del Señor. Yo te hablo de un Dios que salva y te puede sacar de donde está donde estás metido. Pero en tus manos está en que tú vivas o en que tú mueras. En tus manos está el que el día que venga Cristo a esta tierra, mi hermano, te vayas con él o te quedes aquí en la tierra déjeme decirle mi hermano nosotros predicamos la palabra de un Dios que salva de un Dios que me hizo libre un Dios que rompió las ataduras y rompió las cadenas un Dios mi hermano que antes yo le debía al diablo pero él vino y pagó mi hermano en la cruz por mis pecados y por los tuyos ese mismo Dios quiere hacerlo esta noche ese mismo Dios quiere salvar esta noche ese mismo Dios mi hermano ha dicho que la salvación ha llegado a tu casa Y esa es la salvación que nosotros predicamos Que nosotros, mi hermano, hablamos del Dios que salva El Dios que hace milagros Si tú tal vez estaba enfermo o enferma, y dice, bueno, pero yo estoy enferma, y Dios no me quiere, Dios, no me ha abandonado, mira cómo estoy, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo leucemia, tengo eso, ¿sabes qué dice el Señor? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, hoy Jesús te quiere sanar, hoy Jesús te quiere libertar de esa enfermedad la mente confiesa que eres un pecador o una pecadora y dile Señor, ayúdame Señor quítame esta diabetes quítame esta enfermedad y yo te voy a servir, déjeme decir una cosa, prueba a Cristo ya probaste los doctores, ya probaste la hierba, ya probaste la medicina hoy prueba al Cristo que nosotros predicamos hoy prueba al Dios que te hablamos hoy el Señor dijo que la salvación ha llegado a tu casa, dale palmas al Señor hermano y de la gloria porque Cristo vive para siempre su misericordia hoy está el Señor de esta forma con una pluma en su mano y tiene un cuaderno o un libro que es el libro de la vida y en su mano hay una pluma de oro y él dice tengo la pluma en mi mano te gustaría que con mi mano yo escriba el nombre de tuyo en el libro de la vida te gustaría que en esta noche se escriba tu nombre en el libro de la vida pero no, yo solo fue casualidad que prendí la tele no es casualidad, hoy ha llegado la salvación a tu casa hoy ha llegado, hoy está Jesús con su libro, aleluya el de la vida mi hermano con su pluma en su mano tú tienes la decisión en tu mano en tu mano está que Jesús Ponga tu nombre en el libro de la vida. O que el día que tú llegues delante del Señor, el día, yo te dije que quería poner tu nombre en el libro de la vida. Y te lo dije a través de esa persona que predicaba en el televisor cuando él te decía, Jesús tiene su, su pluma en la mano y quiere poner tu nombre. Era yo poniéndole las palabras al predicador cuando te decía que te estaba llamando, que te estaba trayendo con lazos de amor hacia mi presencia. Y ahí está Cristo. Cristo. Si te gustaría que el nombre tuyo esté escrito en el libro de la vida, ahí hay un teléfono, ahí en la pantalla. Hay un teléfono al cual tú puedes llamar y decirles, hermanos, oren por mí, por favor. Hermanos, quiero que Jesús ponga mi nombre en el libro de la vida. Quiero que el día que Cristo venga esta tierra, yo me vaya juntamente con todos. Hoy es el día de salvación que nosotros predicamos Yo no gano nada con que tú digas sí, con que tú digas no Tú no me estás haciendo un favor a mí si aceptas o no aceptas a Dios Ni tampoco le estás haciendo un favor a Dios si lo aceptas o no Porque el que se va, mi hermano, a, a gozar, el que va, mi hermano, a recibir no es Dios, eres tú Porque si tú le sirves a Dios o no le sirve, Dios sigue siendo Dios si tú le buscas o no le buscas, Dios sigue siendo Dios. Pero este día ha llegado la salvación a tu hogar. Este día llegó la salvación. Este es el día que Cristo ha preparado. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Hoy es el día que Cristo quiere salvar, hermanos. Hoy es el día que Cristo, mira, tanto tiempo te anduvo buscando y tú te lo rechazabas. Pero ahí hay un teléfono, ahí hay un teléfono en la pantalla. Llama yo te voy a contestar y tú puedes decir hermano, pastor por favor ore por mí, quiero recibir a Cristo quiero cambiar mi vida quiero ser diferente ya no quiero esta vida ya ríndete mi hermano ya no sigas peleando no te sigas escondiendo ríndete a Jesucristo ríndete al Rey, ríndete al Señor ríndete a Cristo aleluya, oh gloria sea el nombre poderoso de Cristo hay un poder en este este lugar aleluya y eso que está sintiendo que tiene ganas de llorar que tiene ganas de gritar que tiene ganas de salir corriendo es Cristo que te está llamando es Cristo que te ha tocado la puerta del corazón es Jesucristo que tiene su pluma en su mano es Cristo que te está llamando a sus caminos hoy es el día de salvación hermano yo siento algo en mi corazón en este lugar oye mi hermano no te estamos pidiendo nada Dios te está pidiendo tu vida no te estamos tú no nos vas a ayudar con que aceptes o no hay una palabra que Dios me mandó a decirte hay una palabra que Dios mira óyeme oye estas palabras hoy es tu día de salvación hoy es la noche de salvación hoy es el día que Cristo preparó hoy trabajó todo este día para que tú estuvieras sentado a través de ese televisor hoy es el día que Dios trabajó para que tú estuvieras a través de ese carro tal vez los que van a escuchar a través de la radio yo siento algo mi hermano en mi corazón en esta noche aleluya hay almas que se están salvando hermano hay almas que se están salvando hay almas que se están salvando hay almas que se están salvando Hoy Cristo te está salvando. Hoy Cristo te está salvando. Hoy es el día de salvación hoy es el día hoy es el día hoy es el día, no te rehúse no te rehúse, no le cambies al canal, esa lágrima que está soltando, eso que sientes de tu corazón es el poder de Dios que te está transformando es el poder de la palabra del Dios de los cielos que te está haciendo libre, las cadenas se están rompiendo, los yugos están soltando, las ataduras se sueltan, porque la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder y no va a regresar vacía. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo ha preparado para salvar. Qué lindo es el Señor, mi hermano, que Cristo quiere venir a hacer una obra especial en muchos corazones. Tú no sabes cuánta gente ha trabajado para que este programa de televisión llegue hasta donde estás tú. Tú no sabes lo que hemos hecho para poder rejuntar el dinero y pagar este programa de televisión para que tú escuches que hoy es el día de salvación. Cristo tiene poder para perdonar todos tus pecados. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, porque esas lágrimas que estás derramando es el fruto de la palabra que se sembró esta noche en tu corazón, aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos a orar y en este momento termino diciéndole a todos los que están ahí en el televisor ahí hay un número en la pantalla en el cual usted puede llamar y pedir oración mira, si no tienes una iglesia donde congregarte, también llámanos y te damos la dirección para que vengas a oír la palabra del Señor y testifiquen lo que Cristo ha hecho en tu corazón, aleluya bendito sea su nombre esperamos que este programa te haya sido de mucha bendición, recuerda si quieres oír oración consejería llámanos al número de teléfono que aparece en pantalla Y su servidor, el hermano Jonas López, o hermanos de la congregación estarán contestando su llamada para orar por su necesidad. Recuérdese que usted con toda su familia está invitado a venir a la Iglesia Puerta de Nazareno a los días de servicio, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 7 en punto de la noche. El día domingo tenemos dos bendecidos servicios, Escuela dominical a las 10 de la mañana, culto evangelístico a las 6 de la tarde. Gracias y nos vemos en otra ocasión. Amén.